De la mañana, 36 minutos. Y te cuento que, con la firma de tres presidentes de bloque, Hernán Rossi de su mamá, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica Ari y Carlos Tomada del Frente para la Victoria, y también con el acompañamiento de casi 20 legisladores, se ha presentado el proyecto para crear la tarifa cultural, social y deportiva en la ciudad de Buenos Aires. El lunes podría ser tratado en la comisión de presupuesto. Y para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con Maximiliano Ferraro, legislador porteño por la coalición cívica. Maximiliano, buenos días. Diego, te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, y a todos los que están ahí en el piso. Maximiliano, contame cuáles son los rasgos generales de este proyecto para una tarifa cultural, social y deportiva. Sí, en primer lugar, me gustaría resaltar lo que decías: ¿no? el acuerdo que pudimos lograr entre los distintos bloques、eh, acá en la legislatura, conjuntamente con el Frente para la Victoria, Suma Más, Confianza Pública y el Partido Socialista y la Coalición Cívica, en poder unificar、eh, un, un proyecto que crea. La tarifa social y la tarifa cultural para contemplar、eh, tanto a los clubes de barrio, teatros y centros culturales independientes, centros de jubilados, clubes de músicas y milongas en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos planteando es una reducción, un subsidio por única vez y manera excepcional, hasta la conformación conjuntamente con el Ministerio de Energía de la Nación, de que la Ciudad de Buenos Aires. Afronte a través de los recursos públicos y、si、pueda poner recursos públicos este subsidio que es para eh, pagar eh, el 50% de lo que son los servicios de luz, gas y agua en cada una de estas organizaciones sociales y culturales de nuestra ciudad. ¿Quiénes y de qué forma podrían acceder a la tarifa diferenciada? Está claro a dónde está apuntado, pero ¿cómo debe hacer un espacio cultural o un club deportivo para estar en este beneficio, digamos? No, lo, los centros culturales y, y, y, digamos, eh, eh,、pues、se pueden inscribir dentro de lo que es el registro, que por suerte、eh, se está empezando a aplicar este, el registro de centros culturales. Ustedes saben que la legislatura también, en un amplio consenso y principalmente con mucha participación de lo que fue el Movimiento de Cultura Unida y distintas organizaciones culturales, logramos una ley de centros culturales que permite el funcionamiento de estos, de estos espacios. Eh, entonces, estando anotados en el registro, tanto de centros culturales,、eh, clubes de barrio o centros de jubilados o lo que sería ProTeatro, donde están todas las salas de teatro independientes, estarían en condiciones de acceder a este, esta tarifa diferenciada y este subsidio que, otorga, que va a otorgar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá esto se pueda aplicar en breve, Maximiliano, pero uno se pregunta también por qué al momento del tarifazo que estamos sufriendo, desde el PRO, no se pensó en estos sectores. Porque uno diría, no le importa, pero ese no importar o no identificar o no pensar en ese sector es básicamente una política pública por vaciamiento, por omisión. n o、sí, r e yo, yo lo comparto y la verdad que nosotros lo que le pedimos, y más, yo haciéndome cargo que pertenezco al Frente Cambiemos desde otro partido y demás. Eh, nosotros creemos que le faltó una mirada y una comprensión social este, a lo que fue el sinceramiento o el reajuste tarifario, y、eh, lo que estamos proponiendo para la ciudad de Buenos Aires. Este, con los centros culturales, con los teatros, con los clubes de barrio, es eh, un, eh, por supuesto que es, dinero, es un dinero importante, pero no un dinero que genera、eh, un agujero en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad, con más de 160 mil millones de pesos que va a tener este año en su presupuesto, con la ampliación que seguramente votaremos después del receso de invierno, creemos que puede afrontar、eh, este subsidio y que esta、eh, creación de la tarifa social y cultural para. Que los teatros, los clubes este, y los centros culturales puedan seguir funcionando. Ustedes saben que、eh, el, el pifazo o el aumento de tarifas es mucho más fuerte después de las 18 horas. Muchísimos de estos lugares funcionan este, después de, de esa hora. Y también, no solamente de relacionarlo con las actividades que, que así se generan, que también es importante promocionar todas las actividades culturales, sociales y deportivas. Sino también dentro del emprendedurismo cultural y social,、eh, en, en la capacidad de empleo también que tienen estos espacios、eh, en nuestra ciudad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué dicen los legisladores del PRO? ¿Nos olvidamos? ¿No nos dimos cuenta? No, a ver,、eh, en un momento, la verdad es que algunos、eh, finge í no haberse dado cuenta, otros este, se comprometieron a trabajar y por eso esperamos que en la comisión de presupuesto empecemos a tratarlo rápidamente. Eh, lo ha firmado、eh, este proyecto más de 20 legisladores de, de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros creemos, q u e vuelve a insistir, que no es una cisa, un monto eh, que eh, le pueda generar mucho ruido en, otros, en otras áreas o en otros programas、eh, del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces,、eh, la verdad que yo en, en, este, en su momento, cuando hablé con el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado García, o mismo con los funcionarios de Cultura、eh, de la Ciudad este, y de, de Nación, Ellos se vieron、eh, predispuestos a poder trabajar en、eh, ver la posibilidad de crear esta tarifa cultural. Ojalá la podamos sacar por ley,、eh, ojalá que pueda ser aplicada lo más rápido posible. Lo que estamos proponiendo es un trámite lo menos burocrático posible, con estar registrado tanto en los registros de los centros culturales como en otras instancias, como pueden ser los centros jubilados o los clubes de b a r r i o como te decía. Se hace la apertura de una caja de ahorro. En el Banco Ciudad y a contraprestación de las facturas de los servicios、eh, se les deposita la plata para poder cubrir este 50% de los servicios. ¿En qué tiempos lo imaginan ya aplicado esto o cómo son los pasos para el tratamiento?、Eh, los tiempos para el tratamiento es reunión de asesores, después reunión de diputados y, bueno, y después, como ustedes saben, empezará todo tipo de negociación. Entre los distintos b l o q u e s y los distintos espacios que no solamente、eh, somos los, los legisladores, sino que también acá participan、eh, los, digamos, como MECA o、eh, los centros culturales como las Milongas y, y que vienen también a participar, e iremos viendo cómo podemos、eh, sacar este, la mejor ley posible. Nosotros hemos hecho una ley que abarca todo. Pero bueno, este, también iremos viendo cuáles son también las prioridades de, de los espacios o, o de las instituciones que más lo necesitan y, y iremos avanzando con eso también. ¿Está confirmado el tratamiento el lunes en comisión de presupuesto? Eh, sí, en asesores, s ¿eh? e m p i e z a por asesores porque ustedes saben en presupuesto, como en otras comisiones que son por ahí más técnicas, primero todo este tipo de proyectos y que tienen una afectación presupuestaria tiene que pasar por a s e s o r e s Maximiliano, ya que estamos hablando de espacios culturales vitales, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires. Ayer lo hablábamos con Facundo del Gaiso, el auditor general de la ciudad,、uh -huh. con respecto a la situación de clausuras que hemos sufrido, por ejemplo, en el bar de la tribu, un espacio que conoces bien porque viniste a participar de infinidad、sí, d e participado muchas veces. De、sí. debates, de encuentros y demás. Este, y hablábamos de cómo, cuando ocurren tragedias que tienen, por supuesto, una responsabilidad tanto del sector empresarial como del Estado, como ha ocurrido en Time Warp y en Cromañón también. Vemos que después las consecuencias son una ola de clausuras y de controles que recaen sobre espacios que poco tienen que ver con el evento masivo, que puede ser Time Warp, por ejemplo, n o O con las mismas condiciones de Cromañón. ¿Cómo se puede frenar que los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control no ataquen a espacios culturales que poco tienen que ver con el evento masivo de una fiesta en Costa s a l g u e r o Mira, yo, yo creo que tiene que ver, y a ver, yo, yo rechazo y, y, y estoy totalmente en contra de la discrecionalidad que muchas veces tiene la, la agencia de control gubernamental. Muchas veces la agencia de control gubernamental tuvo、eh, posiciones y acciones hasta casi persecutorias vinculadas a los centros culturales, o como le pasó a ustedes, a la radio、eh, o, o, o teatros independientes. Eh, acá lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a aplicar, y bueno, veníamos con esta crisis que esperemos que el cambio de ministro de Cultura también lleve a que、eh, las leyes que ha votado esta legislatura y que fueron de un amplio consenso y no fueron solamente capricho de la oposición, sino que contó con el aval de muchísimos diputados del oficialismo, realmente sean aplicadas como tienen que ser aplicadas y la agencia de control gubernamental no seguirá haciendo libre interpretaciones para impedir el funcionamiento de estos espacios. que Yo los considero también como parte de la oferta de la cultura pública en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, no son del Estado, pero sí son de la cultura pública de muchísimas instituciones que gestionan cultura, que llevan adelante emprendedurismo cultural o acciones comunitarias. ¿no? Uh -huh. Ya que hablábamos de la tarifa cultural, social y deportiva y veíamos como dos v e t a s posibles de análisis: una, el proyecto en sí y otra. Por otro lado, el tema del abroquelamiento político y los consensos entre distintas fuerzas. ¿Es la primera vez que se reúnen tantos espacios políticos en una iniciativa? La verdad que es, es una de las primeras. La otra fue, yo creo que recuerdo, mira, yo ya, tengo,、eh, ya cumplí mi primer mandato, estoy en,、eh, en mi segundo mandato como diputado, y la otra que fue así fue centros culturales. Este, pero esta, la verdad que. Que logró un consenso muy amplio y me parece que el oficialismo tomó nota de esta, de esta situación.、Uh -huh. Interesante también pensar que de, esta, de este modo puede haber un espacio más democrático en la legislatura y no básicamente todo lo que el PRO dispone en ese sentido. Y también, ya que hablamos de cultura, quería preguntarte, Maxi, con respecto a la denuncia de Darío l o Pérfido como ministro de Cultura porteño, tu mirada al respecto. Mira, yo creo que es una buena, es una buena decisión que ha tomado el jefe de gobierno en aceptarle la renuncia. Eh, creo que yo no comparto y en su momento repudié las, las declaraciones que, ha, que, ha, que hizo el exministro de Cultura e n relación a, a, a los detenidos desaparecidos y después otras declaraciones que también este, él vertió digamos, diciendo que los, los actores o los artistas vayan a hacer sus cosas y no hablo de política. Me parece que fueron frases poco felices, po, frases que no. Puede decir ningún funcionario público, mucho menos un ministro de Cultura, y es una buena decisión que el jefe de gobierno le haya aceptado la renuncia y que en los próximos días esté poniendo un ministro, una ministra de Cultura que pueda sentarse con todos los sectores que tiene que trabajar este, en la ciudad de Buenos Aires, con los legisladores. Y, pero también con todo lo que es el movimiento cultural este, que sabemos que、eh, existe en la ciudad. Lo último, Maximiliano, y vos manifestabas la propia contradicción de estar compartiendo la alianza Cambiemos a nivel nacional desde la fuerza política que integras. ¿Lo habitas como una contradicción con respecto a cómo empezó el aplique de políticas de Cambiemos?、Ah, a ver,、eh, por ahí no, no sé si contradicción, digamos, a ver, en Cambiemos、eh, está claro y tanto el PRO como el radicalismo saben, nosotros tenemos. Cada uno nuestras posturas y en el seno de Cambiemos las, las debatimos,、eh, como lo hicimos, como lo hacemos acá en la legislatura,、eh, en el cual no pertenece acá en la legislatura, no hay un bloque de Cambiemos, pero a nivel nacional nosotros con nuestro bloque、eh, planteamos las coincidencias y las disidencias y las debatimos y tratamos de. De corregir este, las cosas que creemos que hay que corregir, como lo hicimos con la asignación universal por hijos, como lo hicimos con el tema del blanqueo de capitales con respecto a los funcionarios públicos, como lo hemos hecho con el tema de ganancias o la de reducción del IVA para la canasta básica.、Uh -huh. sí. Hay un tema central en esto, justamente, que me parece importante remarcar, incluso desde un espacio comunitario, ¿no? porque estamos viendo, a partir de los casos de corrupción que saltan del gobierno nacional anterior, una suerte de mancha aceitosa. que Se quiere llevar puesta todas formas de militancia y participación política que pueden haber tenido puntos de contacto con el gobierno anterior. Cuestión básicamente ineludible cuando uno está en un espacio cultural, en una organización social, tener un vínculo con el Estado, con el gobierno de turno. ¿no? Me parece que allí hay una tarea interna también dentro de la Alianza Cambiemos de frenar ese tipo de intencionalidad, de manchar toda militancia política con la idea de que hay corrupción detrás. n o Mire, de parte de, de parte de nosotros, por lo menos yo le puedo hablar de, de parte de la coalición cívica, nosotros no, con nosotros no van a contar、eh, para eso. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos una postura muy, muy fuerte, muy clara de la lucha contra la corrupción, pero nosotros、eh, rescatamos y valorizamos、eh, lo que es la participación política y la militancia, y también entendemos que muchísima gente, muchísima gente que ha participado, participa del Frente para la Victoria, lo, lo hace lo, o lo hizo creyendo este, sinceramente. En, en las ideas o en lo que se presentaba como、eh, un proyecto o un modelo para la Argentina. Entonces, me parece que en esto sí yo, por lo menos, diferenciar. No todos son lo mismo, algunos sí tienen que responder este, por sus acciones, tanto en el Estado y ante la justicia, pero este, esto no puede traducirse en, en, un, en un mensaje y en una acción de la antipolítica o de la antiparticipación en el marco de la democracia y de las instituciones la republicanas. Gracias, Maximiliano. Buen día. No, que tengan un buen día. Maximiliano Ferraro, legislador p o r t e ñ o por la coalición cívica ARI, el presidente del bloque de este espacio, que han logrado un amplio consenso en la legislatura con el acompañamiento de casi 20 legisladores para presentar un proyecto que crearía la tarifa cultural, social y deportiva. El lunes, la comisión de presupuesto, los asesores ya comenzarán a trabajar en esta medida para que al menos en la ciudad de Buenos Aires exista una protección para espacios culturales, sociales y deportivos.